Llega un fin de semana muy soleado.

El tiempo. Vamos a poder sacar ya el pantalón corto, la camiseta, las gafas de sol, incluso algunos la toalla de la playa. Andrea Sánchez, buenos días. Buenos días, Javier Penedo. Pues efectivamente, porque vamos a tener un fin de semana veraniego donde los haya, el sol va a ser protagonista y las temperaturas, que nuevamente, además de ser muy estivales, irán subiendo conforme vaya avanzando de hoy al sábado al domingo, increchendo. Tan solo tendremos que hablar de algunas nubes en el sábado, en Galicia, en el cuadrante noroeste, y hoy la nubosidad y las l l u v i a s pueden estar en el c a n t a b r i

Pero serán muy puntuales durante la mañana. Ahora mismo tenemos 20 grados en Barcelona, 13 en Oviedo, 17 en Granada y 16 también en Toledo. Noticias.

La cita política del día estará en Barcelona, porque allí coincidirán Per Aragonés y Pedro Sánchez, por primera vez desde que se destapó el caso Pegasus. a l m u d e n a López I. Buenos días. Buenos días, Javi. El encuentro se producirá en el marco de la reunión anual del Círculo de Economía y después de que el presidente catalán haya insistido en pedir responsabilidades por el espionaje. Recordar que este jueves las explicaciones de la directora del CNI confirmaron ese espionaje tanto a Aragonés como a otros 17 líderes independentistas con el aval judicial. En Ucrania, hoy está previsto que se abra un tercer c o n

c o r r El d o humanitario r para evacuar a o s civiles que siguen i que en u m a r presidente o l la y en e a d e a c u a d l p r e e s i d Zelensky confirmaba esta madrugada que intentarán sacar a unos 300 civiles de la ciudad portuaria y a los 150 que aún quedan en esa acería, en Azovstal. Ese nuevo corredor humanitario está previsto que se abra a partir de mediodía. Y aquí en España se van a conocer este viernes las cifras de la fiesta del cine. Durante unos días se ha podido disfrutar de los estrenos del momento a un precio más reducido, t r euros. s e cinco

Así que en torno a las 2 de la tarde p u e sabremos s cuántas personas han disfrutado de esta iniciativa que se inauguró en el año 2014. Bueno, y si no, este fin de semana todo el mundo al cine, que es una buena oportunidad también, también. ¿eh? para disfrutar del séptimo arte. Gracias, a l m o d e r a Hasta luego.

El tráfico. Tenemos un accidente en Sevilla, en la ronda SE40 en Alcalá de Guadaira, sentido a la 4. Otro accidente en Alicante, en Elche, en la A7, sentido a Valencia. También persiste el de Lugo A6 a Snogay, cortando esa vía, sentido a Coruña, con la ruta alternativa de la salida 438. Y además de eso, tenemos entradas complicadas a Madrid, las habituales de hora punta, al igual que en Barcelona y en Valencia. Destacamos la V31 en Sedaví y la CV35 en San Antonio de b e n a j e v e r

Morning Box. En los 40 Classic.

sirenita、oh, andreita muchas muchas muchas felicidades en、oh. r lo mejor e el día de tu cumple no tienes este cifra redonda al clásico a la que te acercas y está en todo todo lo vivido toda la e x p e r i i e n c a que tienes y muchas ganas de verte y de celebrarlo lo dicho v a m o s a darte un besazo y de t r a g a r o s un bailes a l celebrar tu cumple daniel c a r r á n

Si es tu cumple sirenita, pues vamos, sopla las velitas. Que tengas un gran cumple, Andrea. Y que te cojas una buena melopea. a Jorge Sánchez, nuestro fiel de las qué tardes. ¡Grande, Ay, Jorge, por favor! r Se lo ha currado, ¿eh? Mucho, lo mucho, mucho.

Ay, Muchas contenta, gracias ¿eh? a Daniel Garran,、sí. a Jorge, bueno, a todos los compañeros y compañeras que están más, participando、eh. ya. ya, ya Incluso más, gente no. que no te espera, ya te digo. Bueno, ten cuidado. Genial. Ten cuidado que la mañana puede torcerse、ah, o no. no o puede reirarse. No, <risa> me encanta, ¿eh? <risa> a ver, seguimos. ¡Ay, que me quedo muerta! En los 40 Classic Morning Month.

Empieza el día con Javier p e n e d o Pero no sé quién es. Y hoy ofrecemos la oportunidad de hablar en directo con nosotros, pero sobre todo con la protagonista del día, que es Andrea, que está de cumple. Si queréis dedicarle una canción, preguntarle alguna curiosidad, lo que queráis, de no sé,、mmm, concertar una cita, lo que queráis, lo que queráis. 91 347 7576. Fíjate que tú siempre dices que a mí me gusta mucho ser protagonista y hoy lo estoy como un poco.、Eh, mmm, rechazando. No, pasando lo mal. Sí. De, de ser tan protagonista. Porque claro.

¿Tienes miedo de que te pregunten cosas incómodas? No, para nada.、Mm, no. Yo respondo a todo. Sí, sí. Pues saluda a Joan, que está en Barcelona. Hola, Joan, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Andrea. Buenos días, Javier. Hola.、Eh, nada, primero felicitar a Andrea por su cumpleaños. Gracias.、Eh, nada, que pases un día genial, genial de verdad. Y, y, y bueno, yo, si, si te apetece un día. Uy, uy,、sí. uy.

Te invito a comer o a c e n a r en el estupendo. ¡El estupendo! ¡Hombre! Ahí estuve yo el otro día comiendo, el domingo pasado. ¿Eso es en Barcelona, Barcelona? ¿Dónde? s Si estuviste tú no, comiendo el、explico. año pasado. Ah,、Había、vale. En la playa, a Sí, sí. qué sitio más guay. Me gustó mucho eso. Ahí está.、Sí. Ahí está. Os explico. Yo soy de Barcelona. Vale. ¿vale?、Sí. Tengo 49 años, pero no los aparento. De hecho, el domingo corro la maratón. ¡Anda!

¿Vale? En Barcelona se hace la maratón el domingo. Sí, y O sea, que estás en forma. Está preparado para forma. correrla. De hecho, ahora estoy en Barcelona porque tengo que ir a m o n t j u c a recoger el dorsal. El、sí. todo, ¿no? ¿Vale? bueno, genial. Pero hace un año y medio me divorcié. d ó n d e podía irme a vivir?

Abadadona. Anda. Y que Andrea conoce el puerto, yo me he ido a vivir delante del puerto. Qué bueno. q u e n s en la buen, zona,、señor. Andrea, del canal.、Sí. Delante del mar. Tengo el mar delante. Eso, Entonces,、sí. cuando me despierto por la mañana, sobre siete y media,、sí. lo primero que hago es mirar por las ventanas, por la terraza y poner Morning Box. Y saludas a la nariz Soy... del mono, ¿no? no. <risa> ahí está, tengo, lo tengo a la izquierda. Entonces, s o y las primeras personas que.

Escucho por las mañanas. Por lo tanto, a mí me alegráis los días igual que a tantísimos y tantísimos oyentes. Oye,、pues、por lo tanto,、sí. muchas gracias por el programa. Felicidades.、Vale. Seguir con el buen rollo que tenéis.

Y Javier, ¿qué? Esper te esperamos en Badalona. Ah, vale, es que、sí, t e iba a decir: sí, sí, si sí. me invitabas a m e i r a comido, molestaba también, mucho. también, también, también. p o r q o e s yo, nada, yo me、nada. aparto, Mira, ¿eh? Yo me aparto. Yo después, después de 28 años、sí. de matrimonio, casi.、Sí. Eh, ¿Me entiendes?、Sí. Ya, ya, r、vale, o sea, ya está todo hecho. Correcto.、Eh, bueno, a ver, no os conozco en persona, no tengo la suerte, algún día coincidiremos. Sí. Pero os he mirado aquello c o r redes y tal, y oye, sois.

Majísimos los dos, guapísimos. Gracias. Y, y nada, hombre, claro, lógicamente con Andrea. Ya, evidentemente.、Pues, bueno, escúchame. Joan, ¿vale? Joan. ¿Cómo va el pelo a los cuarenta nueve? y e c ó m o está el tema del bueno, pelo?、Eh, escúchame. Juan, mira, yo tengo dos hijas. s、sí. La semana que viene hacen v e i i n t 21 años. Veintiuno. Ya ves. ¿Vale? Casi nada. Hace v e i i n t 21 años.

Se me acabó el cholle de dormir o c h o nueve horas seguidas. Y ahí el ¿vale? pelo empezó a joderse, ¿no? Y el pelo empezó, ¿vale? Pero bueno, a ver, no tengo a l o p e c i a lógicamente. Que... Pero no es lo mismo que con 30, ¿eh? Que ya, ya, ya. No pasa nada. Yo, no te preocupes, que la comida la comida la, la habrá en algún momento.、Hay、que vayamos para que... No, no, no. Lo digo en serio. Estáis invitados. Os invito、gracias. al estupendo Gracias, es Andrea, gracias. Conoce, sí. Y cuando os vengáis por aquí, ya te digo, yo vivo al lado. Andrea ya sabe, porque, e s Andrea, vivo. Sí, sí, sí.

d o、no, n d e está el hotel nuevo que está n a q u í que sí. í、sí. p u e s j a v i e r p e n e d o Ya sabes, te tienes que venir, q u e Sí, que me voy a Badalona、eh, este verano i t cuando sea. Joan, oye, gracias por ese mensaje, por escucharnos. Abrazo enorme, ¿vale? Y suerte en la maratón el domingo, ¿vale? ¿vale? Y bueno, ponle una canción a Andrea de mi parte. A ver, ¿cuál? ¿Cuál?

Pues la cosa más bella. e s t a declaración de intenciones, por qué favor. r n i t o Muchas gracias. ¿sabes? Bueno, porque Andrea, c r e c i s t e s con Eros, s ¿no? Sí. Y bueno, supongo que, bueno, pues para ti. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas e s a un buen día. Adiós. adiós Aves, chao. Chao. chao. chao.

40クラス X。

94.8 Sevilla Arranca cada mañana como un coche de Gabri Motor. La mayor exposición de vehículos kilómetro cero seminuevos y ocasión del a l j a r a f e Escuchando Morning Box en los 40 Classic. De lunes a viernes, de 7 a 10 y media de la mañana. Y desayuna del día. Good Morning Gabri Motor.

Amiguitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marito, Mario Baquerizo. y Tengo que deciros que nos vamos a reír muy pronto y con muchas risas en ¿eh? Con Voz de Mujer. Nos vemos. s q u é ganas tengo!

Se considera un admirador y defensor de la mujer y ha prometido hacernos pasar un rato divertido, porque una charla con él sabemos cómo empieza y no cómo acaba. Mario v a q u e r i z o nos encanta. Ser presenta en Sevilla con voz de mujer. Martes 31 de mayo, Cartuja Center Cite con la participación de Mario v a q u e r i z o Con voz de mujer. Entradas 15 euros ya a la venta. Toda la información en convozdemujer.com. Guárdate una tarde para ti, para nosotras. Estaremos todas.

Colabora Cuántica Renovables.

¡Gracias!

Con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Morning Box con Penedo Javier、Peneto.

Paula Ergar, good morning. Good morning, chicos. Que ya es viernes, que ya nos viene a recomendar una serie para el fin de semana y nos viene a hablar de la tele, claro, como siempre. A ver, ¿qué nos de traes de, para hoy? A ver. De todo lo que queráis. Mira, hoy os traigo, vamos a hablar de los. Me encantaría prob... que un día dijiste, dijeras: Os traigo choquitos, os traigo calamares, os traigo. o de... o j a l á os trajera de... eso, ojalá. á q u e tengo? o q u e tengo? o q u e tengo? ¿Qué, tengo? ¿Qué tengo de todo o nos t r a e s q u é nos traes? Perdona.

Pues、eh, hoy os t v e i o los programas con más audiencia de nuestra televisión actual. Actual. O s sea, í、sí, porque tú sabes, Javier, que ahora se han diversificado muchísimo los canales, muchísimos. puedes ver de todo, plataformas, de todo. ¿no? Es, Entonces, es un que... hecho real que la audiencia en tele está cayendo con, con、claro. respecto por, por todas las plataformas estas que hay. Porque yo creo q u y m Yo personalmente veo mucha menos tele que hace años.、Claro. que、no、pasa los... Veo tele, me refiero a los canales normales. ¿eh? O sea, sigo, sigo consumiendo.

Productos、claro. visuales, pero en pues eso, en las plataformas, ¿no? Sí,、y、sí. No tanto、sí, claro. e la tele. Hay más el otro día, hay más quesito,、eh, Julia más Otero, más en una entrevista con Evole, le decía que ella hacía audiencias en los 90 de 15 millones de, millones de espectadores o más, pero claro, es que solo, solo podíamos ver eso. Claro, solo habíamos a n a d o Ahora hay muchos.、Exacto. Y ahora, claro, <risa> sí, tener sí, un programa、claro. de éxito son dos millones y medio, a lo mejor tres millones de eh, oyentes, eh, exacto, de, oyentes de espectadores. s e c t a m e n t

Parte e l canto. Sí, exacto. Y、bueno, de esos pro... programas os vengo a hablar. l o s programas con más audiencia en la actualidad de nuestra tele, de aquí en、sí. España. Venga, perfecto. Y nos trae s e r i e n o Serie para a c c i n Yo os traigo s e r i e Vale, sí, pues sí, venga, sí. en nada todo esto. Con Paul a r g a r Los 40 c l a s i c s l o s 40 c l a s i c

Más Audiencia en la actualidad de nuestro televisión, de eso nos vienes a hablar hoy. A sí, ver, Empezamos sí, sí, sí, sí, sí. por un concurso, puede ser por un concurso imbatible. e s t e en la cadena que esté, pasa palabra el del rosco, el de que cada tarde antes del informativo、eso. tiene enganchados a c u á n t a gente, c u á n t a u h、eh, a muchísima gente, millones. Espérate, no... Sí,

La historia, la historia de Pasapalabra, sí, lo gracioso es que vosotros sabéis que estaba en t e l e c c i n o Sí, claro. Y que por un tema de, de derechos, de que、eh, el formato original en el que se fijaba、eh, t e l e c c i n o se desvinculó de ellos、sí. eh, y no le pagaban los derechos que tenía. Bueno,、eh, Antena 3 se llevó Pasapalabra y aún así sigue liderando. O sea, es que es una pasada Pasapalabra.

Da igual donde esté, que los espectadores le siguen. Fue una jugada tan buena que、eh, no solo benefició a, a pasapalabra a la audiencia de televisión de Antena 3 de las tardes, sino、sí. que, como tanta gente se engancha a este concurso, beneficia al informativo al telediario exacto, de después. a claro. Que、exacto. perjudicó a Piqueras en t e l e c c i n o mucho, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque ya.

Eh, si, si tienes una baja audiencia en el programa de antes del informativo, pues、claro. cuesta remontarlo.、Claro. Pero en cambio, si ya estás viendo Pasapalabra, la gente se queda、sí. y, y ve el siguiente informativo. Es una pasada. Más de dos millones, que me lo preguntabas antes. Más de dos millones diarios. Otro programa、sí. con mucha audiencia hoy. <risa> bueno, hoy y ya desde hace años, porque cada noche, madre mía. Sigue, lo、noche. venden así como el programa más visto del día. El diurno de oro, ¿no? Sí. Sí. El hormiguero, ¿no?

Sí, también anda entre los dos millones Pablo Motos y, y depende siempre mucho del o invitado que también traiga.、Claro. Hm.

Eh, entonces, bueno, pues entre dos millones, un poquito menos, un poquito más, depende del día.、Eh, con algunos invitados, creo que ha alcanzado los cuatro millones de espectadores. Con sí, la pantoja, sí, claro, claro. Y demás, sí, sí. A veces despunta y, y a veces también no hace falta ser una pantoja y también despunta、sí. porque a la gente no, sé, no sabemos por qué, pero también le interesa mucho. O cuando no hay nada que ver en los otros canales, n o que al final terminas ahí porque es un programa para todos los públicos y dices, bueno,、Exacto. pues venga. También hay a r t i s a s que son más reclamo que otros. Sí, sí,、claro. sí. sí, sí.、Eh, también fue una jugada maestra de A3, Media, hay que decir, porque el hormiguero empezó en cuatro. cuatro?

4, sí.

Sí. sí, sí, los fines de semana. Claro, Primero,、eh, primero. ¿Qué pasa? Que Basile no quiso renovar el hormiguero y dijeron a tres media, pues nosotros. Y mira lo que está tirando, o sea, una pasada. Pablo de Motos tiene dos condiciones a tres media: uno, que nadie le obligue a llevar el invitado que, que quieran. Elige él. O sea, elige el e x a c t o Él elige los invitados、mm. y dos, que sean el primer sitio donde van.、Vale. O sea, Rosalía, el primer sitio donde va es el hormiguero, después que haga lo que quiera. Vale, vale. Pero vale. primero, la exclusividad、hormiguero. de que va el dinero. c l r o Sí, es, es, es, bueno, es, sí, sí. Bueno, más programas con mucha audiencia en la actualidad. Seguimos.

Reality que también lleva unos cuantos años entre nosotros, ¿no? De los pocos r e a l i t i e s que mantienen aún siendo líder es Supervivientes. Sí, está Kiko, es que ¿no? ¿no? Este año por ahí, que lo he visto el otro、Kiko、día. O Matamor, y、bueno, luego está de uno de los b o r g o n e s Está, sí, sí, sí, Alejandro y Tania de las Tentaciones. Bueno, todo universo media set siempre. Claro. Y, y bueno, es un formato incombustible también. Saben que lo estrenan y arrasan audiencia.、Eh, aunque va bajando siempre cada año un poquito,、sí. pero sigue siendo líder.

Y bueno, pues Lara también Álvarez es una pasada, también es una de las. Es que, muy、no、buena, m o s t r a c t i v o s que tiene.、Sí. Lo cierto es que no sé si son formatos que creíamos al principio, ¿no? Cuando comenzó Gran Hermano, antes de s u p e r v i v i e n t e s que tenían fin, que tenían fecha de c a u c i d a d y al contrario, al final,、eh, s、pues, e han ido creando incluso más formatos: la Casa de los sí, Secretos, sí, sí, sí. La, la Isla de los Infieles, o como se llame, o la Isla del. Amor,、claro. confianza, Amor, en eso. s es que nos, gusta, sí, nos gusta nosotros ver la intimidad de la gente, y sí, entonces, sí. pues ahí estamos. Javier Benedo, super... pongamos. El...

Una cámara en nuestra fenómeno vida. fenómeno real. ¿Qué i t y hace bueno, pues, Javier Penedo en su piso? Oye, no, pues, no. pues a no, lo, no. lo mejor. Yo creo que va a interesar más que,、eh, qué sucede en tu. No, no, porque en la mía no hay u También, e s verdad, me l l a n a suza. No, no, no. Que le no, pregunten no. al conserje, a José María. <risa>、eh, ¿qué, ¿Qué otro programa también tiene mucha audiencia hoy, Pablo? Bueno, y a tenemos que hablar de series también siempre y la que triunfa en la actualidad es Infiel.

Esto es un telenovela, un culebrón, ¿no? ¿Telenovela, ¿no? Un culebrón turco. Vale. Que como sabéis que ahora series turcas arrasan allá donde van. ¿Cómo se llama? Bueno, un turco de infiel. En Antena 3. No la he visto.、Ya、pongas lo que pongas, infiel arrasa. Vale. Es verdad que, la última, que el otro día, cuando pusieron supervivientes, fue el único día que no lideró la noche. Vale.

Pero seguro que los infieles vuelven a superarlo. Pues nada, pasapalabra al hormiguero Superviviente Sinfiel, algunos de los programas con más espectadores a día de hoy en la tele. En la tele más c l á s i c o más tradicional. después por la mañana, pues Ana Rosa también. Arús, ¿no? Por la mañana también Ana Rosa siempre ha ganado a Susana Griso. Sí, e m p r e se ha ganado a Paula, tú nos ganas a nosotros cada viernes, solo queda una cosa: que es que nos recomiendes esa serie que mole, por si alguien nos está escuchando y dice, no, tengo serie que ver. ¿Cuál veo este fin m

Vale, mira, se ha estrenado La ciudad es nuestra en HBO y es la nueva serie, miniserie, digamos, de seis capítulos de David Simon. Os explico: A ver. David Simon para los más seriéfilos es como un dios porque es el creador de The Wire. Ah, vale, mira, es, es muy、ojalá. fan Juan de The Wire.

Mira, ¿ves Juan? Pues ya tienes la ciudad es nuestra, ya la puedes ver y es del mismo rollo de The Wire y todas estas que son así como muy crudas. Vale, perfecto.、Mm... Para los. <ríe> la cara de asco que has puesto a n d r e a en plan ¿esto、no、sé, es usando, de esto del mi rollo. Tanto t h e Wire, tanta expectación, tanto que se está hablando estos días, no sé ni de qué va. Bueno, pues yo e n g o que. darles...、No.

Uh, algunos, porque el otro día os dije el bebé que era la comida de terror sobre la maternidad, y digo, bueno, ahora vamos a hablar con así.、Claro. Con... Va variando、el、para、demás. todo tipo de público.、Sí. Paula es una chica lista. The Wire va de la vida,、vale. de, de, de la vida cruda de Baltimore. Baltimore.、Ah. Mm -hmm. vale. De drogas, policía, todo eso. Qué interesante.、Sí. La, próxima semana, la próxima semana trae una para Andrea. ¿Vale, Paulita? Sí, sí, sí. Vale, venga. g r Un buen fin de chao. Adiós.

Los 40 Classic son las 9, las 8 en Canarias. Morning b o x el tiempo.

Es viernes ya, 6 de mayo, y el cielo está despejado en muchos puntos. Las temperaturas van a subir durante el fin de semana. Ese es el resumen, ¿no, Andrea? Buenos días. Buenos días, Javier Venedo. Pues sí, lo ha resumido genial. Hoy viernes, cielos despejados y soleados en todo el país, nubosidad y alguna lluvia puntual durante la mañana en el Cantábrico. Pero la tónica va a ser de un fin de semana veraniego, sol como protagonista y temperaturas que seguirán subiendo, superando la barrera de los 30 grados en muchos lugares. Ahora mismo tenemos、eh, 21 grados en Castellanos.

15 en Santander, otros 21 en Santa Cruz de Tenerife y 15 en Bilbao. Noticias.

En media hora se retoman las negociaciones en Bruselas del nuevo paquete de sanciones a Rusia. Unas negociaciones delicadas, muy delicadas. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy delicadas porque sería el sexto paquete de sanciones y el más polémico ya que contempla un veto a las importaciones del petróleo ruso. Ayer la reunión quedó cancelada. El objetivo es que los 27 aprueben esas sanciones de aquí al fin de semana. Por lo demás de la política, hoy veremos la imagen del presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat, p e r aragonés, en medio de la polémica por el espionaje.

A líderes independentistas, y mientras en Andalucía los partidos de izquierda apuran las horas para decidir si se presentarán en coalición a las elecciones. Más país, izquierda unida y Podemos no han logrado aún pactar quién será el candidato. De la economía, el precio de la luz subió hoy un 3,6% hasta los 197 euros, y a pesar de la subida, sigue siendo el mejor comienzo de mes desde enero. Precisamente ayer los sindicatos se levantaron de la mesa de negociación con la patronal para subir los salarios. No hay acuerdo aún.

Para subir los sueldos en función del IPC. Y vamos a terminar con música, ya la estamos escuchando, una de mis favoritas. ¿eh? Siniestro Total ofrece esta noche el primero de sus dos únicos conciertos de despedida tras 40 años de carrera. La cita es en el Within Center y la banda volverá a contar con el que fuera su emblemático vocalista Miguel Costas, además de otros miembros históricos de la banda. m i s paisanos, Siniestro Total. Sí, sí, sí, sí. í g r a n d a

Hacen en el w i s i n g Center con todo vendido y con los 40 clásicos como radio oficial de Siniestro Total en este show de despedida. Habrá, sí, que, habrá que ir a d i s n e y l a n i a Yo voy a intentarlo,、sí, a sí, a ver si me cuelo. Que sí, que sí. Gracias, Javier,、bueno. chao. s Vamos a las carreteras, va. m o s

El tráfico. Sigue el accidente de Sevilla en la ronda S40 en Alcalá de Guadaira, sentido a la 4. También un accidente en Alicante, en la A70, en Elche, sentido Valencia. Y el otro accidente de Lugo, cortando la 6 en Asnogay, sentido a Coruña. Hay una ruta alternativa por la salida 438. Las entradas complicadas a Madrid, A1, las tablas, lo peor. También de salida tenemos complicaciones en A3 en Rivas y A4 Butar, que en Barcelona, lo peor. En la B23 en Molins, A2 Cornellá, C58 en Ripollets.

Sentido Sabadell. También、eh, tenemos complicaciones en Alicante A7, A7 en Alginet, sentido Valencia. Valencia CV35 en San Antonio de n a j e v e r y en Málaga en la A7 en Calahonda y en San Pedro de Alcántara de entrada a la capital malafitana. Morning Box. En los 40 Classic. Good morning. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go.

Go. Please don't go. Please don't, go. Please don't go. babe. I love you so. Please, don't I, I want you to know. Please, that I'm Please gonna miss your love.

Jones, s a c u e r a s de la peli? Seguro. Morning Box con Javier Penedo. En los 40 classic. classic. Las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias. Aunque hoy la protagonista de verdad es la sirenita. Andrea que está de cumple, 3.9. p i s o 3.9. Ay, ay, ay. Que va a haber una d a ya. Que llega a los 40 en nada. Que ya、sí. te haces Classic de verdad enseguida.

q u e d a un añito y, y bueno, ¿estás contenta? ¿Estás feliz? Estoy muy contenta y estoy sobrepasada de emociones esta mañana, Javier Penedo. Todavía no ha llorado, ¿eh? No, Todavía no he conseguido no esas emociones. Yo es que no lloro, ¿eh? Ya, me eres muy fría, mucho, eres muy fría. Me cuesta mucho. Luego,、sí. ya en la soledad, sí.

La soledad. El otro día lo pensaba. Sí. Lloro muy poco. Debería llorar más. Porque te desahogas.、Y、por eso tengo esa tensión a veces por dentro.、Pues、sí, sí, sí. Debería、ser. llorar más. Puede ser. Oye, déjame que envíe un saludo、sí. a David. David. David es un conductor de Volt que va ahora mismo en un Toyota Corolla Negro. Camino al aeropuerto. David, gracias por escuchar los 40 Classic. Que alguien me ha chivado. En concreto, alguien que tienes ahí dentro me ha chivado. Que vas escuchando Morning Box、eh, los 40 Classic. Ay, qué m a r a v i l l o s Así que, David, gracias. ¿eh? Gracias por escucharnos cada mañana, de verdad.

Bueno, vamos a saludar también a José Antonio, que está en Alcañister. h o l José Antonio. good morning. Hola, Buenos días. Buenos días. ¿Qué Buenos s días. tal, José Antonio? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Uy, esto suena que los tengo que dejar solos. Venga, hablad, hablad. No, hablad, hombre, hablad, bueno, ¿no? José Antonio, cuéntame ¿qué estás, qué estás haciendo a estas horas de la mañana. Pues nada,、eh, pues estoy a, a, haciendo deporte. Ah, bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Y Sí. í qué me cuentas? Nada, más? Te, que te llamaba para, para que pase su ventilla y.

Y a ver si c o m i e n mucho más. Muchísimas gracias.、Vale. No, es que me gustaría. Dime. No, no, José Antonio, ¿tienes alguna pregunta para ella? <risa> no, no, venga, venga. La, la, una curiosidad sobre Andrea, algo. Venga, mojate.、Mm, no, ¿No?、Eh, no, dedicaré solo una canción. Ah, vale, ¿qué canción? Eh.

Es que me gusta un conjunto que se llama Maná ¿Sí? y, tiene, y, y tiene una canción que se llama Eres mi religión. ¿Eres mi religión de Maná?、Sí. Vale, pues a ver si te la encuentro por aquí, ¿vale? y Dime. Y, y, si, no, y si no, pues、eh, la que tengas por ahí. La que tengo por ahí de ellos, vivir sin aire, bueno. Eres, eres mi religión, mira, sí, la tengo por aquí, la tengo por aquí. Vamos a p o n e r l o un ratito a Andrea, ¿vale? De la, la canción. De acuerdo. Oye, José Antonio, que tengas un muy buen día y muchas gracias por tu llamada.

De nada, a ver, a, a ver, a ver si llega a fijar un programa por, por, por aquí por Acañiz. ¿no? Sí, por. ¿En、fuera. directo? Eso ya, ya lo estamos mirando, lo de hacer programa con público y esas cosas, ¿vale? Que tenemos mucha gente, muchas ganas de encontrarnos con vosotros, con los que estáis ahí cada, cada mañana, ¿vale? Sí, además, además Acañiz ¿no? os, os gustará, que es muy bonito. Perfecto. Gracias, José Antonio. Gracias, José Antonio. Venga, un beso.、Oh, Adiós, beso. un b e s o

Sabes que e s t á s saludando a David, el conductor de、sí, bol de、sí. el Toyota Corola l Negro,、eh, sí. que justo le han pillado en el túnel el saludo. Y no, lo... no me digas. Justo l e hacía otro. Saludos. David, conductor de bol, camino <risas> del aeropuerto, Toyota Corola l Negro. Que gracias por escucharnos cada mañana. ¿eh? Un, abrazo, un Oye, abrazo. Una cosita, Javier Penedo. Estoy estrenando los cascos que me habéis regalado, que、tal? suenan de maravilla. Que tal bien. Suenan、Contenta. muy envolventes, pero ya, ahora no sé, porque claro, estaba con los cascos que tenía antes, que eran de Garigalofi,、eh, malillos. Muy malos.

Y、ahora, yo no sé, estoy gritando mucho porque no. No, no me escucho del todo bien. Ah, no. Porque es como un sonido que se mezcla mucho con la música, es tan profesional que no escucho. Es que claro, no estás acostumbrada a, ta, a la calidad, a no, esta calidad no estás acostumbrada. A esta calidad no estoy bueno, acostumbrada. Pues, acostumbrada a, ya se adaptará tu oído, no te preocupes. Pero bueno, bien, no no estoy chillando ni no, nada, ¿no? estás bien.、Ah, vale, estás、sí. bien, estás、eh, tensa porque es un programa c o muy o m m para ti. Y、sí. bueno, que si queréis hablar con Andrea, dedicarle unas palabras,、eh, os queréis currar un mensaje de felicitación bonito, tenéis alguna pregunta para ella,、eh, bueno, lo que

Queráis,、eh, lo que queráis, de verdad. No hay filtros hoy para que llaméis en directo al 91 347 7576. Repito, 91 347 7576. Escucha, anda.

Hola Andrea, aquí Bruno Sokolovich. o y cumples años. ¡Felicidades! La Sirenita Power, la revelación de los 40 Classic, el poder de Badalona. Bueno, muy contento de que cumplas un año más de Juventud Forever Young Classic. Andrea, compañera, muchas felicidades、oh. y gracias.

Gracias por ejercer la libertad de ser mujer cada día en la radio, de decirlo a los cuatro vientos, al penedo, al que tienes al lado,、eh, a todo el mundo, pero sin dar lecciones y sin querer demostrar nada. Simplemente eres mujer con toda la libertad y de verdad tienes toda mi admiración por, por la forma en que lo haces y en que lo demuestras. Tienes la admiración hasta de mis sobrinas y sabes que los niños para esto son muy sinceros, por algo será. Así que nada, un beso enorme, c e l e b r a l o bien y en cuanto te vea en persona.

Persona, mmm, nos abrazamos en persona.、Wow. Felicidades y gracias, Andrea. Mensaje, Hola, Andrea. i、oh. De Sirenita, nada. Sirenaza. Sirenaza de las buenas.、Okay. Que muchísimas felicidades. Que es una gozada currar contigo y, y verte como, como te despiertas cada mañana y como nos despiertas a todos cada mañana con tu energía y tu buen rollo y, tu, y, y, y lo buena gente que eres. Que muchísimas felicidades, Chuliña. Que,、mm -hmm. que un besazo gigante.

Te queremos.、Gracias. Este es el que pasó, ¿eh? Este es el mister. Este es el, el boss. Este es el que maneja. a q u e te q u e r e m o s decir? El u e mensaje de Mon, el de Raquel también. Y Bruno Sokolovich, que me tiene que dar Javier Penedo el elixir de la eterna juventud. Pues eso habla con Porque él. Porque es como Benjamin Baton, Bruno. Es, eso ¿eh? habla con él. <risas> Felicidades, g u a p í s i m a Gracias. Clase. En el coche siempre

Los 40 Classic. Aquí está la gallega Luz l o c a

más de los 40 clásicos, ¿vale? Lo que te puede regalar a ti la mutua es un poquito más de dinero en tu bolsillo. ¿Cómo? Pues ahorrando dinero en tus seguros, porque sí, si te vienes a la mutua, te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Compruébalo ahora mismo. Llama al 91 555 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Consulta condiciones en mutua.es. El 24 de noviembre, la fábrica de ropa Tardjin a las afueras de Dhaka fue protagonista de un incendio triste.

Las mejores historias se escuchan en movimiento. Gabinete de Curiosidades de Nuria Pérez. Premios Ondas Globales del Podcast. El próximo 24 de mayo y desde el Teatro del Sojo c a i x a b a n k de Málaga, celebra con nosotros los mejores podcasts del mundo. Premios Ondas Globales del Podcast. El audio nos mueve. Organizado por Prisa Audio y Láser en colaboración con Spotify y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y Turismo Costa del Sol.

Las ecopciones del Eroi Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la columna de ducha termostática Sensea Luca 2, el agua sale a la temperatura deseada. Nada más abrir el grifo sin esperas. Así ahorras energía y un 60% de agua. Entra en l Eroi Merlin.es barra ecopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos. 94.8 Sevilla.

Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pa' jartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos, es que eres muy de feria. Eres muy de tu s a n En feria, elige tu s a n Ayuntamiento de Sevilla. Hola, Julián. Soy de HR Motor y quiero que todos puedan vender su coche al precio de 2021. En HR Motor somos los que más pagamos y en 20 minutos se lo compramos. s

HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández m u r u b e 36. Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Diana Ross, Cristina Aguilera, Andrés Calamaro, Diana Kroll, Passenger, Jersey Jay, Alan Parsons y muchos más. Entradas ya a la venta. StarlightCatalanaOccidente.com. Todos tus números uno también están en la red. Los40Classic.com.

Recuerda que para disfrutar de todos tus números uno de los 40 Classic de la mejor manera posible y con toda la información de las canciones y los artistas que suenan, escúchanos a través de la aplicación de los 40. Los Descárgatela. Los 40

6 de mayo.

Seguramente va a ser muy alta y es que suben las temperaturas. s u p e r a r e m o s la barrera de los 30 grados ya hoy, pero es que de cara al fin de semana aún más, porque las temperaturas irán subiendo. Viernes, con cielos despejados y soleados en todo el país, algo de nubes y alguna lluvia puntual que se puede dar.

Durante la mañana en el Cantábrico y para el fin de semana, pues lo que tú bien comentabas, el fin de semana veraniego, de temperaturas muy cálidas y el sol como protagonista. Ahora mismo tenemos 18 grados en Ciudad Real, 24 en Málaga, 21 en Valencia y 18 en Zaragoza.

Intensifica los ataques contra la cería de Mariupol、eh, mientras intenta controlar el este de Ucrania. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Unos 150 civiles esperan ser evacuados de esa planta metalúrgica de la ciudad portuaria.

A partir de mediodía se espera la reapertura de un nuevo corredor humanitario. Es la tercera operación de la semana coordinada por la ONU y por la Cruz Roja. Por lo demás, aquí en España, el sospechoso de asesinar a varios hombres en Bilbao, con los que contactaba a través de una aplicación de citas, sigue detenido en una comisaría de Irún, el joven c e n t r e w a y e r tras ser difundida su identidad, pero sigue negando ser el autor de los hechos. Por lo demás, seguimos pendientes del encuentro entre el presidente catalán y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras estallar.

El caso Pegasus, un encuentro que se producirá en Barcelona en las jornadas del Circla de Economía.

Donde en unos minutos, por cierto, estará también el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo. Y vamos a terminar, Javier, con un estreno musical. Pero se la f r a a s Pero, Javier, ¿qué te, Javi, ¿qué, te sí, yo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Es, luego te lo cuento, ¿no?、Vale. Eh, porque hoy sale a la venta.、Sí. El nuevo disco de Bad Bunny se llama Verano sin ti. En pocas horas acumula millones de reproducciones. Especialmente esta canción que estamos escuchando: Moscú Muse.

Mule. Mule. De siniestro total a Batman y me encanta. Eh, eh. No, no, no, n、eh, me、eh, e c、eh, eh. Ahora n encanta t a a me que no, ahora no nos e s c u c h a nadie nadie, ¿no? nadie. Eh, entre esto y siniestro. ¿Prefieres esto? ¿Prefieres ¿no? esto? Que lo sí, sé, sí. que eres un moderno. Sí, sí, sí. <risa> Gracias. <risa> Javier, <chao. risa> Vamos a ver cómo está el tráfico a estas horas.、Va.

El tráfico. Pues todavía bastante convulso. Tenemos un accidente en Madrid, en la M40 a la altura de Monte Carmelo, sentido a la 1. Entradas todavía complicadas por A1 Las Tablas y A2 Torrejón. Y la M50 a la altura de Villaviciosa, también con muchísimo tráfico. Además de eso, tenemos un accidente en Alicante, A70 en Elche, sentido Valencia. Otro accidente en Lugo, A6 Asnogay, sentido a Coruña. Y también tenemos retenciones en Barcelona, A7 en Barbera, sentido Tarragona. Y también en Málaga, en.

En la 7 en Calahonda, sentido Marbella, y también en la s 7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Morning Box. En los 40 clases, Marta, Sebas, Guille y los demás. Los amigos de Amaral. Marta me llamó a las.

Siempre con buen recuerdo ¿eh? en tu memoria.、Eh, está estás... siendo un año mañana muy,、sí. muy emocionante,、sí. la verdad es que sí. sí. Intrépida,、eh, de vértigo,、uh -huh. eh, vertiginosa. Aún ¿eh? quedan cositas, ya te digo. Aún quedan cositas.、Sí. Bueno, en nada, una generación 40, que vamos a alegrarle también la vida a alguien que hoy cumple no los 39 como tú, sino los, los 40 de nuestra generación 40. Pero antes, a ver, voy a saludar a Loreto, que está ahí al teléfono. Loreto, good morning. Hola, good morning, buenos días. ¿Desde dónde, Loreto?

Desde Salamanca. Salamanca, bueno, pues ahí tienes a la sirenita. Momento. Loreto, buenos días, guapa. Hola, buenos días, guapa. A ver, muchas felicidades. Muchas gracias.、Eh, a ver, eres Tauro, igual que yo. Sí. s o m s muy cabezotas.、Mm. Dímelo a mí, dímelo. dímelo <risa> a mí. No, no, no, no, no. Eso dice mi madre, pero somos muy buena gente tenemos、mm. un corazón enorme.、Sí. Así que yo a, a Andrea la considero ya.

Parte, parte de mi familia, porque además es un encanto de niña, siempre te contesta en Instagram. <risa> Así que yo le dedico una canción chulísima, se la dedico a todas las personas que quiero、mm -hmm. o que aprecio, independientemente de, del sexo y de todo lo demás. Es una canción de Queen, que es Love of My Life. De hecho, es la preferida de mi madre.、Oh. Así que、eh, te la dedico.

Y, y que cumplas, cumpla, yo que sé, 39, 49, 59. Y que yo la aguante, y que yo la aguante. Bueno, Javi, tú la aguantes, o sea, aguantéis mutuamente. Además,、sí. h a c é i s un tandent. Que,、sí. que sí, que sí, Loreto, que estoy de broma. Ya lo sabes que estoy de broma. Loreto, Era para romper un poco el momento. Este、sí, tema es muy importante para ti, entiendo, ¿verdad? Te emociona mucho. Sí, me emociona muchísimo, pero es.

Por eso, porque se la dedico a las personas que quiero. ¿Sabes qué es la canción que Freddy le dedicó a su chica? a su Sí, al am、sí. amor de su vida, así lo sí, confesó sí. él, ¿no? Love of My Life, Freddy Mercury, Queen. Oye, Loreto, gracias por ese cariño, por ese mensaje tan bonito. Por... Es, que, es que, de verdad, es que os escucho hace ya casi tres años y os lo merecéis cada día, de verdad. Gracias. Un besazo enorme.、Gracias. Un beso enorme、gracias. a、adiós. los dos, a los tres. Sí, a g u a n t a m e Chao, Un besito, adiós.

Qué tierno, ¿no?、Oh, qué tierno todo. Qué bonito. Claro que tengo por aquí mensajes. Sí. Mensajes de gente que a lo mejor no te esperabas. A ver. Que tiene ciertas intenciones contigo. Sí. Sí, que a lo mejor. Puede, puede pasar, puede pasar hoy. Puede ser. Puede ser, <risa> puede ser. Bueno, yo sé que de entre todas las felicitaciones, esta es la que más ilusión te hace, por tanto, voy a.

Aparcar nuestras discrepancias a un lado para desearte un feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor en este día.、Eh, decirte que una de las muchas cosas que me ha dado la radio ha sido poder conocer a, a bellísimas personas como tú. Tú tienes el privilegio de ser una de esas personas a las que aprecio muchísimo. Por tanto, nada, solo me queda desearte de nuevo un feliz cumpleaños. Decirte que.

Ojalá un día poder llegar a los 56 años como tú con tanta fuerza y tanta vitalidad. Y nada, cuídate mucho, un beso y un abrazo f o r t í s i m o s Ay,、ah, por cierto, abre ya la tarta porque llevo dos días aquí encerrado. Me dijeron que era para cinco minutos y tengo que salir de la tarta. Venga, ábrela. Un beso fuerte. Este, este es s o h i d cariño mío. Es que no sabía quién era. Es tu gran pretendiente Sohide. o y s o h i d Ya te、high. digo yo.

Que hoy, si quieres, sabes, no lo que hay. Hoy, si quieres, soja. Sigue la frase: Ven a mi encuentro que tengo manolitos. Vamos a comernos algo dulce, tú y yo. <risa> yo Gracias, a s o j Yo g u a p Yo te digo que antes de que termine la temporada, aquí hay tema que te quemas. Ver, yo os aviso: donde tengas la olla, ya, ya. ya sabes cómo c o n t i n ú a Hablamos esta tarde a las seis, s v a l e Venga. <risa> en los 40 Classic.

Morning Books. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it got me down. Uh h -huh. u

¿Conoces Zalando? Claro que sí, me encanta. ¿Y Zalando Privé? No, cuenta, cuenta. Con Zalando Privé tienes acceso a ventas diarias de marcas s u p e r trendy. Cada día descubres lo último en moda y accesorios con descuentos de hasta el 75%. ¿75%? Increíble. Intro ahora mismo. Zalando Privé.es Detalles de la oferta en Zalando Privé.es 94.8 Sevilla

Arranca cada mañana c o m o un coche de Gabri Motor. La mayor exposición de vehículos kilómetro cero seminuevos y ocasión del Alcarafe, escuchando Morning Box en los 40 Classic. De lunes a viernes, de 7 a 10 y media de la mañana. Y desayúnate el día. Good morning, Gabri Motor. Hola, soy Valeria Vegas y pronto estaré en el Congreso con voz de mujer para repasar la trayectoria y la evolución de la figura femenina a través del cine español.

Os esperamos. ¿Cuánto ha influido el cine en la liberación de la mujer? Ser presenta en Sevilla con Voz de Mujer. Martes 31 de mayo, Cartuja Center Cite, con la participación de la periodista Valeria Vegas y su visión de la evolución de la mujer a través del cine español. Con Voz de Mujer. Entradas 15 euros ya a la venta. Toda la información en convozdemujer.com. Guárdate una tarde para ti, para nosotras. Estaremos todas. Colabora Cuánticas Renovables.

Sí. Morning Box. Madre. Madre. m g e n e r a d r e Madre. Madre. Madre. a d r e Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. m d r e Madre. s a d r e Madre. m a d r m a d e Madre. a d r e a d r Madre. Madre. Madre. Madre. a d r e Madre. Madre. m a d r i d r e Madre. Madre. Madre. Madre. a d r e Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. a d r e m a r e Madre. a d r e Madre. Madre. Madre. Madre. m a r e Madre. a d r e Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. Madre. m a d e m a r e Madre. Madre. n a d r e m a d í a s

Hola, buenos días. Así que a tu cuñado, ¿no? ¿Te ha tocado? Sí, a mi cuñado. Bueno, ¿qué le has dicho a Fernando para que nos coja la llamada? A ver, cuéntame. Pues que está esperando una llamada del hospital de su padre. Uy, Ay, bueno, pero. Que no se nos ocurría así nada, como están esperando nada, cosa ritual. Vamos. Vamos, que no es nada. Rutina. Nada grave, grave, grave, ¿no? No,、bueno. no, no, rutina.、Bueno, ¿Cómo se llama su padre? Antonio. Antonio. Bueno, pues venga. Hola.

Hola, Fernando. Sí, soy yo. ¿Es usted el hijo de Antonio, Antonio s a n t e r o Sí. Sí, bueno. Que, nada, que su padre le desea felicidades. Le llamó de, del s d e e hospital. Que tiene muchas ganas de celebrar el día de hoy con usted.、Ah. Es un mensaje que me ha dicho. Ya. ¿Ya q u e Que no te lo crees, ¿no? <risa> Oye,、no、¿qué? Sé, no sé quién eres. No sabes quién soy, ¿eh?

Yo sí sé cosas de ti, Fernando. ¿Sí? Sí, yo sé que hoy cumples, por ejemplo, una edad muy bonita: 40 años. Joder, lo dices como Dios mío, eh. Lo, lo... Te ha sonado, me han caído <risa> los 40. 40, que no joden, pero atormentan. No, pero estoy contento. ¿Contento? Sí. ¿Cumples los 40, Fernando? Sí, los 40 cumplo. ¡Felicidades!

Que soy Javier Penedo de los 40 Classic. Estás en la radio ahora mismo.、Ah, sí, o ¿no? Te ha tocado. ¡Ay, sí, de la radio! <risa> mira qué contento s ha、qué、puesto. o b u e buen, b a y ay, ay! Oye, que esta llamada encerrona,、eh, llámalo como quieras, claro, viene de parte de alguien que conoces muy bien. Sí, de Azucena. Pues no.

La Azucena no es. ¿Ah, no? Es otra,、no. cuidado, eh. A ver quién dices. Ah, es ah, es otra. otra. Es otra. No, pues otra no hay, otra no hay. Míralo, míralo cómo se salva. Dije sí, tú d e f i e n d e lo tuyo, Fernando, claro que sí. o t r a sí hay. En las cenas de Navidad hay otra, ya te digo. Sí, y sí. cercana, muy c e r c a n a seguramente a Azucena. Muy cercana a Azucena. ¿Mm? Esther. e Esther. Esther, ¿eres tú?

¡Sí! í q u é bueno! Oye, te estás saliendo estás Te coronando, Fernando. Has a c e r t a d o con la cuñada y has quedado con tu mujer como un señor. Así me gusta. Ah, bueno. Sí, sí, sí. O sea, está, estamos en directo, ¿en serio? Sí, sí, sí. sí. Oye,、ah, Esther,、buena. dile lo que quieras a, a tu cuñado. Es tu momento. Bueno, pues nada, que muchísimas felicidades. Que te lo mereces todo, todo. Que como tú dices, soy tu madre, segunda. Y nada, que te quiero mucho y que te lo pases muy, muy, muy bien. ¡240. Dos e

j o e r me vas a hacer llorar y todo. <risa> Muchas gracias, cuñada. Tú sabes que yo siento lo mismo por ti. Qué bonito esto, Qué bonito. ¿eh? <risa> bueno, solo queda una cosa, Fernando. A la gente que cumple los 40, aquí la sometemos a un pequeño examen, a un test classic. Que si lo apruebas, es sencillo, ¿eh?

Tiene premio. La mochila oficial de los 40 Classic, Fernando, que puede ser tuya. Tienes que contestar cuatro preguntas muy facilitas en 40 segundos. Tienes que ir muy rápido. Si una de ellas no l sabes, dices como d í n y tu cuñada Esther te ayudarán e s a que no sepas el como d í n Solo lo puedes utilizar una vez, ¿de acuerdo? Vale. Venga, a Venga. ver si te llevas la mochila y ya cerramos esta llamada、mm. maravillosamente bien. Venga. Vamos con ello. El tiempo empieza ya. ya. ¿Quién dijo la famosa frase que te pego leche?

¡Que te pego, leche! ¡Brimateo! Correcto. Completa la frase. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda. c t e la han c h i v a o correcto. ¿En qué profesión destacó Glenn Medeiros? ¿Tienes comodín? Música. Correcto. ¿Y qué era el domo? Domo. ¿Tienes comodín, eh? Fernando, vamos.

Está muy bien. Esther. Uf. Domo. e s p é r a t e Hay el domo era?、No、Ay, que era Hay tiempo.

El domo fue uno de los teléfonos fijos de Telefónica que、es、tenía、verdad. pantallita. e ¿eh? l domo. Blanco. c o n contestador y un montón de cosas ahí en t e l e f ó n i a Es o s acordáis del domo? Ahí.、Sí, ahí sí, Exactamente. Bueno, bueno, no hay mochila, pero sí hay una cuñada maravillosa, una familia estupenda y unos 40 muy bien llevados. Fernando. <risa> muchas, muchas y una gracias, sonrisa,、muchas. Fernando,、sí. que no la pierdas nunca, que es, brecha, es brecha. puro amor, puro amor tu sonrisa, de verdad.

Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, vale. Feliz día y bienvenido a la Generación 40. Chao, chao. Gracias. Esther, un beso muy fuerte. Gracias por escucharnos. Gracias, igualmente. Un beso、gracias. para todos. a c i a s Y un besito para toda la familia. Para el padre de Fernando también, ¿eh?、Pero、para Antonio. Antonio. <risa> bueno, pues si q u tú quieres solicitar a alguien que en breve cumple los 40, envíanos un mail a generaciónarroba l o s c u a r e n t a c l a s s i c c o m No te olvides de los teléfonos de contacto. Y ya sabes que cada mañana en los 40 Classic le damos la bienvenida a la Generación 40. 40. Hoy hemos hecho un. Como digo yo esto, recuerdo desbloquear.

Desbloqueado, Con esto del domo, ¿eh? recuerdo, desbloqueado. Gente... recuerdo desbloqueado el domo, porque mucha gente、sí. estará pensando en、no, el acuerdo del domo, el teléfono. Algunos lo estarán buscando en Google ahora, claro. El domo,、Total. a ver cómo era. l o en el coche siempre los 40 Classic, me encanta. Classic, classic. los 40 Classic.

Lugares del país, incluso en zonas del norte. Hoy viernes, cielos muy despejados y soleados, nubosidad y alguna lluvia puntual en el Cantábrico. Y para el fin de semana, fin de semana donde el sol será protagonista, y temperaturas que seguirán subiendo conforme avancen los días. Ahora mismo nos encontramos con 17 grados en Madrid, 22 en Tarragona, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y otros 22 grados en Huelva.

Independentistas convocan una protesta en Barcelona por ese caso Pegasus, coincidiendo además con la visita de Pedro Sánchez. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. El presidente del gobierno se verá si compra aragonés por primera vez desde que se conociera el espionaje este jueves. Las explicaciones que dio la directora del CNI.

Confirmaron el espionaje con a r a l judicial tanto al presidente catalán como otros 17 líderes independentistas, y hoy se espera esa propuesta convocada por los partidos independentistas. En Bruselas ha comenzado ya la negociación del sexto paquete de sanciones a Rusia, el más polémico porque contempla la suspensión de las importaciones del petróleo ruso. La comisión propone, eso sí, ayudar a los países para mitigar el impacto negativo del embargo. Esa ayuda incluiría una mejora en las infraestructuras petroleras. Por lo demás, la bolsa española abre hoy con pérdida.

Del 0,47% tras el desplome ayer de Wall Street, que cerró su peor día desde 2020 después de que la Reserva Federal anunciara una subida de los tipos de interés. Y para terminar, Javier, con ese debate que tenemos entre Siniestro y b a d b u n n y os voy a contar que Facebook、sí. ha añadido la posibilidad de contestar publicaciones con música.、Anda. Es una herramienta que está llegando progresivamente a los usuarios de la aplicación móvil, no todo el mundo la tiene, pero igual que puedes contestar con GIFs o con emojis, pues a partir

de ahora podrás seleccionar un trocito de canción vale y contestar a tus amigos con la canción que prefieras con bad bunny con siniestro o con, con lo que quieras. que quieras no vale、sí. me parece bien、eh, creo tengo una sensación de que facebook se está instagram e a n d o un poco no i n s t a g r a m i z a n d o y yo、forma. creo que tienen que hacer algo no porque empieza、sí. a ser un, un poco jaleo todo no en、eh, desuso está comenzando、mm, a ser un poco en desuso esa aplicación bueno es que no lo usa red、no. ya, no、ya ya bueno gracias javier buen fin de semana <ríe> vale hasta luego morning b o

En los 40 c l a s s i c vamos con esta canción preciosa de Michael Field, Moonlight Shadow. Good Morning.

e f e c t o mariposa. Morning Box con Javier Penedo en los 40 Classics. Queda n Manolitos por ahí todavía, ¿no? Quedan, madre mía,、ua. si he compro a d una caja de 32 ya, ya, pues no sé cuántos quedan, pero me he zampado como t r o 5. No, y quieres más. Ya, Porque los, los Manolitos、no、nunca tienen suficiente. No deberéis, es que, es que son un vicio esto, madre mía. e、eh, s un v Adicción. Adicción total. Bueno,、eh, como adicción tienen los oyentes a, a este programa, a esta、sí. radio, a los 40 Classics.

Y también a ti, que te quieren un montón hoy. Estás recibiendo dosis de cariño por encima wow, de tus posibilidades. Por ¿eh? encima, ya, totalmente. Ya. A ver, Carlos, buenos días, good morning. Hola, buenos días, Javier, Andrea. ¿Desde、eh, dónde, Carlos? ¿Desde dónde? Pues, os llamo desde Zaragoza,、sí. pero os escucho por toda España. Cuando viajo por ahí,、vale. siempre、ah. os, os llevo en la emisora. Vale, ¿y qué quieres decirle a la sirenita? Venga, e s t u momento. Pues bueno, pues、eh, decirle, sobre todo, que es un número muy bonito, el 39. Sí, muy bonito.

Que lo disfrutes mucho ¿Sí? y que sepas que、eh, todos seguidos e de la radio、mm. y que escuchamos vuestra, vuestro programa nos sentimos siempre muy satisfechos y contentos de, de la alegría que nos transmitís, ¿Sí? de, de, de esa complicidad tan, tan estupenda que tenéis los dos para transmitirnos alegría y, y, y ese.

Y ese buen hacer de, de, una, de un profesional, l ¿no? Como sois vosotros. Darle vidilla, la, darle vidilla un poquito a la mañana, que es de lo que se trata. ¿Eh, Carlos, pues, verdad, sí, sí, Carlos yo,、dime. una pregunta.、Eh, ¿Las discusiones con Javier Penedo te ¿Sí、gustan o,、no? o no te gustan? Sí gusta? o no.、Eh, sí, sí. sí. Porque, porque son instructivas. Ah, vale. Me encanta, me encanta, son instructivas. Son instructivas porque a, a, a veces instructivos por esas chorradas, sí. si, si sí. me permite, y las tomamos tan en serio que,、claro. que a veces nos, nos enfadamos.

Son cariñosas.、No, no, no, no, las nuestras son, la nuestra son con respeto y cariño siempre, ¿eh? siempre. Siempre. Exactamente. Y entonces, bueno, yo soy una persona ya que tengo, tengo 66 años. Claro. Y, y, y madrugo. Y normalmente ya a las 7 de la mañana ya Ya no se os opones. No es un fútbol ni ese tan,、vale. tan potente. Pues muchas gracias por oírnos cada mañana, Carlos, y por ese mensaje tan bonito de cercanía y a seguir muchos años ahí detrás, ¿vale? Muchas gracias.、Adiós. Buen fin、adiós. de todos semana. Que, todos los que estéis. Gracias, gracias. Un abrazo. Adiós. a b r a s Adiós. Adiós. adiós, adiós.

Y gracias a todos los que os habéis querido acercar esta mañana a nosotros, ¿eh? al teléfono, a llamarnos. ¿eh? También n os estáis siguiendo en nuestras redes sociales, aparte de las oficiales los 4 0 Classic Morning Box. En Morning Box, por cierto,、eh, hemos colgado un, un histórico de, de fotografías de momentazos de Andrea, que no、sois、os lo debéis perder. No, no, o n s malvado, s me habéis colgado, vaya no, tela. Momentos buenos y menos <risas> buenos. ¿eh? Eh, eh, no os lo perdáis. También estamos en nuestras redes. Yo soy Javier Penedo, arroba Javier Penedo, y ella es Soyla Sirenita. Ahí está. ¿eh? En Instagram y, y demás.

A, Vamos ver. a ver, Penedo,、eh, últimas palabras. Pues, ¿Qué pues, s te voy a decir? Espérate, espérate.、Eh, que tengo más fatiga. Ay, aún. Más. Querida Andrea, Sirnita, soy Eduardo Aldán. Tengo un mensaje para ti de una antigua y vieja amiga tuya. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. e a ¡Ja!

Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Pero contigo se equivocó y se equivocó de pleno. Así que muchas felicidades a esa voz, ese cuerpo y ese espíritu tan, tan cándido que tú tienes de parte de tu amiguísimo, amantísimo, e d u a r o Valdaz. z Bueno, bueno, bueno, que me han chivado, que es tu cumple. Felicitas, Moltas. Felicitas, Andrea. De、Gracias. un Andreu para otra Andrea, de un catalán para otra catalana. En tierras <laughs> a veces hostiles. e s c o l t a

¿Qué pasa, b V, Gaudés? A ver si lo celebramos.、Sí. Con una birreta, una paellita, o bailando salsa, bachata, merengue, todo tipo de salsas por ahí algún día, quién sabe. <risa> ya sabes que este calvo siempre tiene esperanzas. Que, eso, que disfruta de tu día, ¿vale? q s i g u e con esa energía tan guay que te caracteriza. Un patrón aromofón. Otro, otro pretendiente, el Andreu. Otro, otro. Que lo va a intentar, ya te digo. Me encanta.

Bueno, ¿qué quieres decir? Venga, va. Ay,、momento. pues nada, Javier Penedo, que ya, ya no puedo tener más eh, eh, ratio de palabra en este programa.、Eh, demasiado protagonismo. Oye, que muchas gracias por haber preparado un programa tan bonito. No tenía ni idea, ni idea. Yo venía a hacer otra cosa. Ya, ¿eh? ya, ya. Y, y me he encontrado con todo, con todo el pastelazo. Nunca me h o n t r a d o Con el g e n i a este, ¿no? Que te molió. Sí,、bueno. Pero súper feliz, súper contenta.、Eh, no tengo nada preparado. Esto como las grandes estrellas cuando recogen cualquier. el, el Golden, el Oscar, el Goya, lo que sea. q u

Gracias, gracias a Juanito por lo que nos da cada día. Gracias、sí. a ti, Javier Penedo, por ser quien eres, por no cortarme las olas, por dejarme volar cada día, por dejarme ser yo, por hacer fantasía en los 40 Classic. Y nada más, Y gracias a los jefes, gracias a los compañeros que nos han enviado mensajes, a mi familia, a los oyentes, a las oyentes que sin ellos no somos nada. Y nada más, que muchas gracias.、Pues、yo solo te voy a decir una cosa. a solo u n Yo、una. quiero a todo el mundo, yo quiero a todo el mundo. Solo una. Solo. No cambies nunca.

Ya cambia hace tiempo. No, no cambies nunca, por favor, n u a c l a s l a s c g u a a e n ú r a v i Classic.

Soy Ferrán de Villarreal. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? Eres? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original. Dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada vez.

d u e ñ o de

Si、no, nada, te pongo s p a n d a u b a l l e t Alejandro Sanzo, una de Billoncé para este viernes. Todo aquí en Classic. Los 40 Classic. Se... ¡Good morning! g、mm. Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate.

Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo rasca desconecta de la ONCE Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo rasca desconecta de la ONCE Desconectar ya es un premio.

Todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Quieres dar a conocer tu negocio y no sabes cómo? Entra en serpublicidad.es y descubre la primera web online creada para conseguir tu objetivo. Danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para llegar a tus clientes. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. Regístrate ahora y descubre ventajas exclusivas.

Si buscas diversión asegurada, ven a Los Alcores. Reabrimos nuestra Lego f u n Factory. Recuerda que es la única de toda la provincia de Sevilla donde los p e q u e s dejarán volar su creatividad. Además, podrás venir al cine gratis visitando nuestros locales de restauración. Infórmate en ccalcores.com y elige cómo quieres divertirte cada día. Centro Comercial Los Alcores. Autovía Sevilla Málaga, salida 7. Mucho donde disfrutar.

From the devil's cut, you broke my heart, there's no way back.

Cuatro ocho. punto

Venga.

La fórmula original.

c o m o grande es la música que hemos preparado para esta mañana de viernes? Bueno, que era todo el fin de semana. Nosotros mañana estamos contigo por la mañana. El domingo también, con lo mejor de la semana. Y el lunes, el lunes, ya con la resaca de celebración de cumpleaños. Espero, mucha、sí. resaca, mucha, mucha resaca. Aquí volveremos a madrugar juntos, desde las 7, 6 en Canarias. Yo soy Andrea Sánchez. Gracias, gracias, gracias, Javier Penedo. Gracias. Nada, nada. nada. A disfrutar de la vida, que es lo que toca. Y felicidades, Sirenita. ¡Gu!

Lado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va. Qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes e r ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor. Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.

94.8. Sevilla.

Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com

Soy Estela Millán, especialista en Mindfulness e Inteligencia Emocional, y nos vemos muy pronto en Con Voz de Mujer.

De Cadena Ser. El trabajo, la familia, el deporte, a veces no podemos con todo. ¿Y qué? Ser presenta en Sevilla con voz de mujer. Martes 31 de mayo, Cartuja Center c i t y con la participación de la especialista en Mindfulness, Estela Millán, con voz de mujer. Entradas 15 euros ya a la venta. Toda la información en convozdemujer.com. Guárdate una tarde para ti, para nosotras. Estaremos todas. Colabora Cuánticas Renovables.

Todos tus números uno vuelven al futuro en los 40 Classic. Destino、1990. Objetivo número uno de la lista.

venta

Son tuyos. Año 1990. Los 40 Classic. 94.8. Hola Classic. ¿Qué tal? Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Felicidades, Andrea. La s i r e n i t a Que tengas una feliz jornada post-morning box. Y un gran fin de semana. Hola Classic. ¿Listo? ¿Lista para.?

サンフィル・アンド・ウォール・シューティー・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アン n アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・アンド・ o l ド・アンド・アンド・ア f i e l d ア o n su gran éxito mundial All Around the World. Si te acabas de incorporar a la fórmula original, te doy la bienvenida.

Classic.

こ

Si tú no estás con su gran número uno aquí en Los 40 Classic, directamente desde Lanzarote. ¿Y si fuera ella la isla bonita? Los 40 Classic. La fórmula original con Bruno s o k o l o v i c Los 40 Classic. Mucho se ha especulado sobre cuál es la isla bonita de Madonna. Podría ser la graciosa, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma. ¿Quién sabe?

¿O alguna de las Baleares? ¿Tú cuál crees que e s Como j o r e se va a q u e a r

Si al menos sonara por aquí un poco de rock. O algo de pop variadito de aquí del mundo entero. Abriendo puertas. Emisora sintonizada Los 40 Classic. En tu autobús. Tenlo claro. Los 40 Classic. La mejor música para escuchar en el trabajo.

Frente de Iván Essence con Bring Me to Life desde Arkansas y protagonistas de la segunda oleada de esa moda gótica de e m o s y oscuros reunidos en frente de los grandes almacenes. Los números, los Seguro que recuerdas de lo que te hablo.

Si eres clásico, seguramente también te guste el tecnopop y el sonido de los 80. Y aquí, un ídolo fugaz español, Tino Casal y su número uno, Embrujada.

La canción más rockera del disco thriller y de Michael Jackson, este Biret con la guitarra eléctrica de Mr. Van Halen, Eddie Van Halen, que solo hizo dos tomas, ya fue suficientemente buena y además no cobró por ello. Los 40

Ahora que parece que empezamos a recuperarnos, los precios de todos se disparan. También el de mis seguros. Creo que toca cambiarse a la mutua. Porque si te vienes con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. ¿Conoces Zalando? Claro que sí, me encanta. ¿Y Zalando Privé? No.

Cuenta, cuenta. Con Zalando Privé tienes acceso a ventas diarias de marcas súper trendy. Cada día descubres lo último en moda y accesorios con descuentos de hasta el 75%. ¿75%? Increíble. Intro ahora mismo. Zalando Privé.es. Detalles de la oferta en Zalando Privé.es. En la cabeza de Ana durante una cita de m y t i c ¿Vale? Ya terminó la noche. Ha estado genial. u y se acerca. Nos volveremos a ver pronto.

Descarga Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Mythic. Tu terraza y tu jardín te dan la vida. Y el Leroi Merlin te la hacemos más fácil con envío gratis por compras superiores a 300 euros en muebles de jardín, pérgolas, parasoles, tumbonas. Aprovecha para equipar tu exterior hasta el 31 de mayo. Compra e n LeroiMerlin.es en la app en el 910-49999 o ven a tu tienda Leroi Merlin. Prepárate para todo.

Incluso para ver la cara de envidia de tu cuñado, cuando se entere que puedes conseguir hasta 60 euros de descuento directo en tu factura comprando neumáticos Dunlop. En Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve.

¿Te imaginas todos los conciertos de tu vida en un solo lugar? ¿Te gustaría poder ver una y otra vez las mejores actuaciones de los 40 a lo largo de la historia? s u s c r í b e t e al nuevo canal de YouTube de los 40 Classic y descubre todas las entrevistas y contenidos exclusivos que hemos preparado para ti. Solo suscríbete y a disfrutar de los mejores números uno en vídeo. Nuevo canal de YouTube de los 40 Classic. Suscríbete ya.

Soy Antonio y voy a estudiar en el Centro Universitario San Isidoro, en Sevilla. El doble grado en Derecho y ADE. Quiero cumplir mi sueño y convertirme en el profesional que demandan las empresas. También doble grado en Comunicación con Comunicación Digital, Fisioterapia, Deporte. Más de 30 años formando profesionales de éxito. Calidad acreditada. Garantía de éxito. Campus CADE es ahora Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo d e o l a v i d e de Sevilla.

Venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas y nuevas instalaciones. Gabri Motor Gallery en Polígono Solúcar en Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Hola, soy Valeria Vegas y pronto estaré en el Congreso con voz de mujer para repasar la trayectoria y la evolución de la figura femenina a través del cine español.

¡Cuatro!

はい。

En la pandemia con el arco iris y lo colgábamos en las ventanas. Pues un poco la canción de Sweetbox de los años 90 va de eso. ¿Qué tal Classic? Ya es mediodía, las 11 en Canarias. Yo soy Bruno s o k o l o v i c un placer estar aquí contigo con la mejor música para trabajar. Muy contento de que nos hayas elegido un día más, la familia Classic creciendo día a día.

メキシコのジャニーズ・ブラウン・ボン・ジョビアマラー・ペッョボイス・ロッセット。

Suburbios de las ciudades, por parte de Chris Lowe y Neil Tenan, n t Pecho Boys, suburbia. Estás aquí en la fórmula original, en la casa de los números uno donde nacieron hace años o décadas y con el tiempo se han ido haciendo más grandes.

Un instante aquí en tu radio favorita, Bon Jovi. Yo soy un dur con Nena Cherry. Y aquí este número uno de Amaral de mediados de la década del 2000, El Universo sobre mí. Solo que.

もう一度、この1 e の「You Give Love a Bad Name」。

Todavía puedes subir un poco el volumen de los 40 Classic.

cien correos a la vez, siempre y cuando los leas escuchando la radio con solo tus números uno. Tenlo claro. Los cuarenta Classic. La mejor música para escuchar en el trabajo.

más Que más le han interesado a George Michael en su carrera. En los 80 tuvo una canción llamada así, con One m e en solitario, esta, que para diferenciarla la llamó Freedom 90. Y hoy precisamente te estamos proponiendo ese juego musical en el Twitter de los 40 Classic. Que nos des canciones que son distintas, pero se llaman igual. Los 40 Classic, iguales pero distintas.

p mira, enseguida te leo, pero Javier Penedo, ponme música así un poquito medieval. Bueno. Ponme música medieval. Este fin de te ha sido a Valencia. Con felicidad y alegría. Bueno. Y ahora tenemos que tener paciencia. Porque parece que te hayan hecho una lobotomía. Bueno. <risa> Morning Box. Todos los días, desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier Penedo te despierta ¿Eh? en los 40 c l a s s i c

De Jorge Carrión. Premios Ondas Globales del Podcast. El próximo 24 de mayo y desde el Teatro del Sojo Caixabank de Málaga, celebra con nosotros los mejores podcasts del mundo. Premios Ondas Globales del Podcast. El audio nos mueve. Organizado por Prisa Audio y la Ser en colaboración con Spotify y con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y de Caixabank. ¿Conoces Zalando? Claro que sí, me encanta. ¿Y Zalando Privé? No.

El quiz musical. Yo, con Mythic Live, conoces solteros de forma diferente. descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. En Los 40 Classic, podríamos haber escrito un libro de recetas. <risa> aunque lo nuestro realmente es la música. Por eso, mejor te recomendamos un espacio donde puedas escuchar todos los éxitos: Exitosfera. Con Luis Ángel Portugal. Escúchalo en la app de los 40, los40.com y en todos los agregadores. 94.8

Sevilla. ¿Qué tal, amigos? Soy Merche y os espero muy pronto en Con Voz de Mujer en Cadena Ser. Un beso muy grande.

Cantautora, productora y presentadora, Merce h nos contará su experiencia como mujer en su carrera artística. La cadena Ser presenta en Sevilla con voz de mujer, el martes 31 de mayo en Cartuja Center Cite, con la participación de la cantante Merce. h Entradas 15 euros ya a la venta. Toda la información y venta de entradas en convozdemujer.com. Guárdate una tarde para ti, para nosotras, que estaremos todas con el patrocinio d Ecuántica Renovables.

¿Cuánto te ha costado tu implante dental? ¿1200 euros? No, mucho menos. ¿1000? No, solo 500 euros. ¿250 el implante y 250 la corona sobre el implante? ¿Dónde? CEOP, Centro de Especialidades Odontológicas Premium, Avenida República Argentina 44, Sevilla, teléfono 854-888788.

Penélope, déjame un auricular para escuchar. No, a mí me gusta escucharlo con los dos. Además, siempre te olvidas los tuyos. Pues si no me los dejas, no te voy a dejar nunca más jugar con mi tablet. Mamá, d i l e algo. ¿Sabes qué te digo? Dame eso y para ninguno. Ahora ponemos aquí los 40 clases. Y, y todos clases, contentos, ¿verdad? Sí.

Todos ellos ya son uno de los nuestros y cada día nos llevan con ellos en su equipación diaria. Ahora solo faltas tú. Acompaña tu día a día con la radio de todos tus números uno. Conecta con los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno.

Todos tus números uno vuelven al futuro en los 40 clases. Destino 1998. Objetivo número s uno de la lista. Come, come,

1998 Los 40 Classic 94.8 Los 40 Classic Buena música seguida Os llevo conmigo A todas partes、Classic. Los 40 Classic

La historia del éxito de Bob Marley pasando por los estudios de Londres, donde había una gran comunidad de fans de la música jamaicana, del reggae y también un montón de grupos, finales de los 70 y p r i n c i p i o de los 80, que estaban influenciados por el sonido jamaicano. Entre esos grandes grupos estaba The Clash, que firmó uno de los discos más grandes de la historia, London Calling, al que vamos a hacerle homenaje en San Isidro, en Madrid.

En un concierto gratuito en la Plaza Mayor con una super banda que van a hacer el disco de London c a l l i n g entero. También Nena Daconte, Tam Tam Go y Nachapop. Toda la info en l o s c u a r e n t a c l a s s i c c o m Queremos verte en San Isidro con los Cuarenta Classic y este s u p e r c o n c i e r t o Y aquí.

Seguimos con la mejor música para trabajar. ¿Qué tal? Soy Bruno s o k o l o v i c es la una y un minuto, las doce y una en Canarias. ¡REM!

números s o

ック

Desde el disco más a finales de la década de los 90 y hasta ahora, en 2022, sigue ahí arriba. Antes, Polis con la canción que le dio éxito mundial: Los 40 c l a s s i c La fórmula original con Bruno s o k o l o v i c Los 40 c l a s s i c Y ahora abrimos una vez más: The Joshua Tree de U2 con With or Without You. Y luego Gala, Free from Desire y Maron 5.

全 a 違う。

Freedom and love. What he's looking for, one more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for

Clase.

40クラシック。

En un instante bailamos con Black or White de Michael Jackson antes Ole Ole.

De amor, como Nothing's Gonna Change My Love de Glenn Medeiros, pudieran contar todos los besos y declaraciones y hasta bodas que han musicado. Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de mil países diferentes, tú no me dejas elegir taller. Pues yo me voy a la mutua.

Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 9 1 5 5 5 5 5 5 5 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en Mutua.es conciertos de en ¿Imaginas todos los conciertos de tu vida en un solo Mutua tu muy un fácil vida la l 5 5 5 r 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a 5 i 5 5 5 5 5 5 l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 e 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Suscríbete al nuevo canal de YouTube de los 40 Classic

Respira y confía. Soy Estela Millán, especialista en Mindfulness e Inteligencia Emocional, y nos vemos muy pronto en Con Voz de Mujer.

Soy Nuria, profesora del Centro Universitario San Isidoro en Sevilla. Y doy clases en el doble grado en comunicación con comunicación digital. Y para mí lo más importante, la cercanía con mis alumnos. También doble grado en Derecho y ADE. Fisioterapia, deporte. Más de 30 años formando profesionales de éxito. Calidad acreditada. Garantía de éxito. Campus CADE es ahora Centro Universitario San Isidoro. Adscrito a la Universidad Pablo d e o l a v i d e de Sevilla. Ven a vivir Starlight Catalana Occidente. Dayana Ross. Cristina Aguilera.

Andrés Calamaro, Diana Kroll, Passenger, Jersey Jay, Alan Parsons y muchos más. Entradas ya a la venta. StarlightCatalanaOccidente.com

Todos tus números uno vuelven al futuro en Los 40 Classic Destino 1991 Objetivo número s uno de la lista

991。

Que son tuyos. Año 1991. Los 40 Classic. 94.8. Los 40 c l a s i c Me encanta, me encanta. Los escucho siempre. a suenan todos. Las classic, classic. Los 4 c l s

クラシック。<the> <音楽>

e h h

Soy Sandra desde Forky. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? Eres? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original.

song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life, we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.

b a b y

Look at me, I'm happy.

Everybody down, so don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, be happy. Pass, whatever it is. Bobby McFerrin, don't, don't worry, be happy.

Eso me recuerda a una vieja frase oriental que dice que si tienes un problema y te enfadas, tienes dos problemas. Pues no te preocupes. Solo dos números uno: los 40 Classic. En Morning Box. En juego la mochila oficial de los 40 Classic. h l a hila. Correcto. ¡Correcto!

No, no. <risa> Morning Box. Todos los días desde las 7 de la mañana. Las 6 en Canarias. Javier p e n e d o Te despierta en los 40 c l a s s i c

c l Son s i c las dos, la una en Canarias. Saludos, soy Bruno s o k o l o v i c Estás en la Fórmula Original. Hoy es viernes 6 de mayo de 2022 y aquí siempre te ponemos la mejor música para trabajar, ¿Eh? o para descansar o para almorzar. Si estás comiendo, buen provecho. 40 Classics. Oh, baby, I l

Seguro igualitos a los de la reina del pop. O ya podrían poner un poquito de pop para esperar al tinte. Y algo de r a p O algo suavecito para el masaje capilar. Hija, corta y lava la dos y ponte los 40 Classic. En tu peluquería, tenlo claro. Los 40 Classic. La mejor música para escuchar en el trabajo. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida.

e s t Inconfundible l o i de jarabe de palo. p a u d o n es y su frase famosa de vivir es urgente, que últimamente la hemos visto mucho en camiseta. s En un instante por aquí, n i l s Barkley, Everything But the Girl y Freddie Mercury en solitario con I Was Born to Love You.

いいです。

Y bajos gordos de Nals b a r c l a y están inspirados en las bandas sonoras de Ennio Morricone, en los Spaghetti Westerns con c l i n t Eastwood de Joven y Henry Fonda. Uh, uh, uh, uh. Y aquí uno de los mejores grupos de la historia del pop español: Radio Futura.

Escuela de Calor.

クラス1 <Classic>.。